bueno como ya está instalado en, en, en lo que es nuestra dinámica digamos del área y de la comunidad bienmense ya saben que desde hace muchos años hace desarrollo de verano cultural así que en esta oportunidad más allá de contexto no eh, no nos vamos a quedar atrás y vamos a, a hacer un verano cultural este obviamente con las condiciones y la, el marcado dentro de lo que es la realidad digamos de este económica del país pero O sea, el Intendente nos pidió, Marcos, que, que avancemos en un verano cultural, así que estamos ahí diagramando abrimos una convocatoria a partir de, de hoy, que ya está vigente que pueden mandar a culturaviedma.convocatorias arroba gmail, ahí vamos a recepcionar todas las propuestas eh, las inscripciones están abiertas hasta el 15 de enero y básicamente la convocatoria es abierta a todos los, los eh, artistas de la comunidad, de distintos rubros del arte ya sea música, teatro danzas, eh, todo lo que esté con intenciones de participar el verano las vamos a recepcionar y en base a eso, eh, diagramar un poco las propuestas, ¿no? Como para, como es, para poder brindarles respuesta a todos, eh, la idea es, eh, está esta convocatoria. Los espacios donde se van a desarrollar las actividades son eh, principalmente el Espacio de la Humanidad y la Memoria, acá en Viedma, eh, vamos a tener actividades también en el barrio 30 de Marzo, en otros barrios también pro con propuestas itinerantes, Eh, y en el conde también vamos a estar presentes en el paseo artesanos y en el anfiteatro de María Cristina Casadey así que un poco de eso van a ser los puntos donde se van a, a centralizar las propuestas Muy bien, ¿algún requisito específico para quienes deseen eh, inscribirse? Los requisitos es eh, básicamente que manden los nombres de la propuesta, el nombre de la propuesta eh, la cantidad de integrantes eh, eso va a estar todo escrito en la página del municipio que ya ahora un ratito está subido eh, cantidad de participantes un rider técnico nosotros tenemos que tener dimensional un poco de qué se trata la propuesta para poder quizás juntarla con otra propuesta similar o que tenga las mismas características técnicas, entonces por eso es importante saber eh, más allá de, de el nombre del proyecto, la cantidad de integrantes, de requerimientos técnicos, eh, se pide también una, un formato, algún video, no es excluyente pero en lo posible mandar algún video para conocer más en profundidad la propuesta. Y posibilidad de facturación, ¿no? Posibilidad de facturar y ser proveedor del municipio, eso es fundamental. Bueno, vos hablabas, ¿no?, de que más allá del contexto en el que nos encontramos, que entendemos que también es económico y que nos llega a todos, y por supuesto también a la Secretaría de Cultura, eh, la idea es poder llevar adelante eh, un verano cultural interesante para todos y para todas. Sí, totalmente. Como te dije al principio, ya está arraigado en la comunidad. La gente va a, a verañar, pasa por la costanera y, y, y quiere o espera ver algún espectáculo por, en el Cóndor también, así que queremos darle brindar esa respuesta a la gente. Y también, por supuesto, eh, la demanda y la necesidad también de los artistas de, de, de poder trabajar y, y nosotros me parece que estamos en esa necesidad también de poder brindar la respuesta. Eh, han podido reunirse ya con eh, marcos castro sé que la semana pasada bueno primera semana estuvo visitando las distintas delegaciones municipales eh, como cómo se están preparando para trabajar ahí bueno la verdad es que con mucha mucha expectativa y muchas ganas eh, marcos por supuesto lo conocemos porque venía siendo de jefe de gabinete yo estoy renovando la, la gestión en el área eh, gracias a que marco bueno me lo así me lo como es, me lo confirmó y sí, estuvo él visitando acá la subsecretaría, saludando a todo el personal, la verdad que es un gesto muy muy valorable y que el empleado también valora mucho y lo reconoce así que en ese sentido muy contentos y en lo personal eh, súper feliz, la verdad que Marco es una persona muy capaz y, y tengo muchas ganas de estar en esta nueva etapa con él eh, una persona, como te dije súper capaz, joven con una cercanía generacional en lo, conmigo que, que tenemos un diálogo súper fluido así que tengo muchas ganas de, de, de esta nueva etapa con este nuevo equipo más allá que muchos continuamos digamos también hay gente nueva y, y por, más allá del contexto también nacional el contexto económico creo que, que, que con Pedro se sentaron las bases para, para, para que esto siga creciendo este, y bueno y estamos muy, muy, muy con muchas ganas y mucha fortaleza para, para continuar esta nueva etapa Muy bien pudieron eh, charlar un poco sé que en estas últimas en estos últimos días ha sido también foco el tema de las fiestas y todavía están ahí estamos ahí todos y todos los vecinos a la expectativa de decir, si se tiene alguna novedad se van a realizar no se van a realizar y bueno todavía no hay definiciones se están evaluando día a día eh, por supuesto que la intención es hacerla digamos yo soy lo que sostengo que las tenemos que hacer pero bueno ahí hay, hay muchas cosas que, que exceden no pero eh, Eh, si vos hace la fiesta y, y dejas de hacer otras cuestiones por, por hacer la fiesta también no este entonces el contexto nacional si sí no nos, nos condiciona al día a día que, porque no sabemos cómo qué va a pasar con, con los, las transferencias a las provincias a los municipios Eh, bueno, esos son números más macro que está que, que está que a mí me exceden, digamos, pero bueno, desde el área, por supuesto, y, y lo que hemos hablado con Marco, la intención sí es hacerla, eh, quizás una fiesta más adaptada al contexto, una fiesta más, más austera, quizás no podamos contar con los artistas nacionales de renombre, Pero, pero estoy seguro que, que acá en viema y en la comarca en la región tenemos artistas de primer nivel para poder sostener una fiesta a la altura de las que ya hicimos este, también la fiesta más allá de los artistas ahí es lo hacen todos los, los, los artesanos los, los carros gastronómicos los cerveceros todo eso mueve un montón de, de recursos también para todos ellos y para toda la comunidad entonces bueno eh, Te digo, creo que tenemos que sostenerla y, y poder hacerla porque porque la gente también la tiene súper apropiada las fiestas. Así que creo que podemos tener una gran fiesta igual sin poder contar quizás con artistas de renombre nacional. Muy bien, bueno, esperemos que así sea como sea eh, para quienes están escuchando. Tenemos confirmado que verano cultural aquí en nuestra comarca vamos a tener. Ya se encuentran entonces abiertas las inscripciones. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 15 de enero. Así que el verano va a empezar el viernes 12 de enero, la idea ya es tener propuestas, porque bueno, también el cambio administrativo de gestión también nos retrasa un poquito las contrataciones y todo eso, por eso vamos a arrancar recién el 12 de enero y se va a extender hasta finales de febrero, si en lo posible hay fiesta del río hasta esa fecha.